Música Plata, salmon, oxymoron, Lady Gaga que se atraen, no tienen solución Se merecen morir bien muertos Fins demà! Mi oximoron Neibigaga Y Yildar Analizando el mal Mintiendo sin parar Que divertido es todo el tiempo! Noche en Nuestra América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Temporada número quinta. Temporada número 5. Número 5. De tercer Mon, quinta El tercer mundo, el programa Quinta a Fondo, es sí. El tercer Mon. Que volvió a la noche como lo pedía la gente y aquí nos tienen entre Stan Basile, Manuel Mandizábal y Patty Mayonís en los controles el queridísimo Álvaro Bretal y Santiago Abel en la producción en piso. ¿Qué Estamos tal? Todos. ¿Cómo les va? Muy ¿Eh? bien. Hay un tele Hay una tele que está apagada, lo cual le quita un poco de mística, pero Radionauta está eh, muy, muy canchera. Mal. está cambiado para bien. Ha cambiado para bien y no se nota el ajuste, diría que casi todo lo contrario, parece que acá hay década ganada, no, yo... hay dinero ganado o algo, algo pasó. Yo estoy armando, eh, atando cabos. Llegó Offshore, la plata, llegó eh, la plata Radionauta. Llegó la plata del de Panamá, no sabemos bien de dónde, pero está muy bien, eh, se nota que, que hubo inversión. Gracias Hernán Lombardi Gracias Hernando Lombardi No por... sabemos que pidió a cambio claro La pauta no la sabemos todavía, ya lo vamos a ir averiguando Yo de todas maneras estoy de acuerdo con cualquier cosa, cosa no, cualquier cosa que Coya hayamos Golda. entregrado Coya Me parece que está bien igual, que hay que acomodarse a los tiempos que corren Por supuesto Bueno, tenemos un programa como que es raro Porque es nuevo Porque es nuevo, pero a la vez estamos acostumbrados a salir a la noche Sí, eh, tuvimos muchos debates, por ahí ustedes, eh, queridos oyentes, fueron parte de la encuesta que nos llevó a tomar la decisión que tomamos, que de alguna manera no contempló del todo la, el voto popular, porque siempre pasa lo mismo, pero sí eh, tuvo en cuenta algunos de las votaciones. La segunda opción más votada fue la de este horario, así que aquí estamos. Martes de 8 a 22 horas, o de 8 a 10 en realidad. Claro, por Radio Nauta FM Imagínense no, no, un programa largo Programón Programón Sí Difícil yo, de sostener Sí, muy difícil A menos que haya una guerra de Malvinas Por ejemplo ¿Y ahí ¿No estaría bueno? Que haya una guerra de Malvinas Para tener un programa de radio Donde recaudemos joyas en el Orga vázquez Y después nos las quedemos nosotros Como con la ropa de las inundaciones <risa> Robajoya Te van a empezar <risa> a decir o Robajoya Con los subsidios <risa> <risa> Y esta alfombrita se ve bien Sí, sí qué yo. Le queremos contar a, a los oyentes Que tenemos una alfombrita Digna de una partida de póker sí. Acá hay que jugar un póker O algo que, que amerite la alfombrita En la mesa de, de la conducción De la radio Que es roja Una alfombrita roja Que, que abraza toda la mesa redonda En la que estamos sí sentados divina, Una alfombrita divina. que tiene muchas divina. ventajas Y una gran desventaja Que se lleva muy pero muy bien Con las migas que sí. son algo que se desprende de las cosas que suelen hace comer. Hace migas con las migas. Hace, se hace amiga. Y... Y las migas tiene mucho que ver con Radionauta sí. y con el bizcochito y con De sí, Mañana es sí, Mejor sí. y con toda la cuestión. Sí, sí, hay mucha mucha miga. Mucha miga y mucho mate. La yerba tampoco es muy amiga yes, de la alfombrita. No, no. Es cierto, pero esto se debe sacar fácilmente. A ver, yo estuve no, yo... La por ah, no la saques no, con las es... bolas. ¿La querés sacar a la No, está no, como... No, pero, está no... derida, está de ah, No derida. la saquemos. No, yo lo que quise sacar las migas y noté que algunas estaban muy comprometidas con la alfombra. Eh, Hay relaciones carnales con, sí. la, con las migas y la sí. alfombra. Eh, tenemos la quinta temporada de un programa que arrancó allá por 2011 cuando asumía el primer gobierno, el segundo gobierno de, de, 2012, de CFK. ¿2012? ¿2012? 2012, 13, 14, 15, 16. Bueno, entonces 2012. <risa> eh, eso que vos sabías contar los episodios de la Guerra de las Galaxias al revés. Es verdad. Bueno, pero esas cosas se van perdiendo más porque hay nuevos episodios de la Guerra de las Galaxias Pero quiero decir que nos encontramos bajo órbita de un nuevo gobierno Eso va a cambiar radicalmente el programa Yo creo que realmente Para aclararlo, porque Sí, ¿cómo nos vamos a posicionar? Como que no tengo bien claro Yo me siento claro... más cómodo Al aire Para decir las cosas que, que, que queremos decir Creo que el clima de época nos, se corresponde más con nuestro etos Ethos <risa> Con nuestro etos. <risa> estos Etos eh, Yo creo que Podemos llegar a pasarla mejor Porque hay más cosas de las cuales reírse Creo que este gobierno ha demostrado En estos 100 días, 100 y pico de días Que hacen muchas boludeces Graciosas de distinto algunas que no son graciosas pero pueden llegar a hacerlo y otras que son claramente graciosas mucho sí. papelón mucho sí. no me arrepentí mucho no, laurita alonso mucho laurita alonso mucho mucho boludón en el staff <risa> en el equipo <risa> mucho boludón en el mucho, equipo mucho furcio que da cuenta de, de, de una de, de una proveniencia de clase no sí, sí, de, ay, del cuál. estilo de Eh, 200 pesos son dos pi una ¿Qué pizza. ¿Qué son? ¿Dos pizzas? Sí. O en plata no es tanto. <risa> eso, es, eso es mi preferido. Claro. Tal cual. Tal ah, lo voy a empezar a usar. Es mi preferido en plata, no es tanto. <risa> o a mí también me, me, me afectan los aumentos. A mí también me afectan los aumentos. Obro un buen sueldo, pero mí también me afectan los aumentos. O punto. la última, que tiene más que ver con esto de los Panama Papers, qué sé yo, de... Eh, fue director, pero bueno eh, Ya no es más, sino porque no hizo nada Pero bueno, no, no no Esa es la, la última de, de Michetti, ¿no? ¿no? Y la... Y la um, Hoy agregó una Marquitos Peña, que es muy buena Que es, no lo presentó en la declaración jurada Porque no tenía nada que ocultar <risa> Que ya es, directamente explota El sistema lógico occidental Que se creó desde Grecia Con esa frase de Marquitos Peña Viene un marquito peruano cargado de estupideces macristas, de <risa> empezando por. Bueno, tenemos el estudio repleto de flores y regalos que nos han mandado por esta nueva temporada que se inicia en el día de la fecha, eh, que va a tener nuevas secciones. Sí, eh, también le queremos decir a los oyentes que se pueden seguir comunicando por las redes sociales que tenemos, se pueden comunicar vía Twitter, arroba Lettersermont, Clásica red social sí. la que nos sentimos muy a gusto También estamos en Facebook Que acabamos de subir una foto muy linda eh, Muy espontánea, muy del momento, muy del ya sí. En el tercer mundo En Facebook Y inauguramos e inauguramos En Instagram eh, Una red social de fotos Una especie de fotolog Pero más modernoso, más canchero Y ahí tristano hoy subió su desayuno Yo mañana voy a subir <risa> eh, Algún arbolito mojado Perritos, gatitos, perritos, comida Sí, yo tirada en el sillón. Zambuche. ¿no? Cosas cosas de Instagram. Así que la Tercer Mon también llegó a Instagram. Atención, tengo que decir algo muy importante. Esta radio, desde este momento, posiblemente hace dos días o tres, pero de este momento es importante, cuenta con una nueva vía de comunicación Aplausos. que queremos explotar de manera radical, que es el WhatsApp. ¿Cómo? Somos la ver. Red 92. Si escriben un mensajito de texto de, de, de WhatsApp o de audio. Bien. Hay una diferencia importante. 221 670 5190. Sí. 221 670 5190. ¿Nos qué? ¿Qué Rodo pasa? Rodo te responde al WhatsApp. Llega a la radio. Rodo, el presidente del Radio Nauta FM 106.3, te responde el WhatsApp de la radio y no solo eso. ¿Puedes no, llegar a salir al aire? Lo leemos o pasamos el audio. Hay un, un pituto ahí que se engancha al celular y se pasa el audio por la radio. Yo estoy desesperado porque mandé un mensaje de WhatsApp. Por favor. 221 2 1 6 70 51 90 es el WhatsApp. De... Qué raro que no tenga Telegram. Qué raro. Bueno, para, qué raro, Rodo. Para, para. Qué raro, Rodo. Mirá que WhatsApp. Mirá mm. que WhatsApp es de la CIA. Igual hoy empezó a cifrar los mensajes de WhatsApp. Es verdad. Y si no, el teléfono rojo de la Nauta Ya despintadito pero rojo Igual, 451-6917 Nos llaman como siempre y hablan con Álvaro Bretal ¿Y Snapchat no tenemos? Hay rumores de que tenemos Snapchat Hay Cual Mauricio de que, Macri De que vamos a Snapchatear durante el programa Y también eh, para quienes tengan Twitter sobre todo Pero también Facebook Nos van a poder ver Porque vamos a estar haciendo videitos ah, medios pero... boludos no, venimos, en Periscope Por eso decimos que el macrismo de alguna manera Nos, viene, palma, no, nos viene a dar como un paraguas Un paraguas de, de sentido Un paraguas emocional Para que nosotros hagamos un montón de boludeces Como las que estamos haciendo ahora Bueno, ¿podemos empezar el programa? Empecemos, porque me parece ver, que sí, ya Nos está mirando Matías de Pascual Y le queremos mandar un saludo No pongas cara de no, saluda también Ay, nos Gracias. saluda de vuelta con todo con todo afecto <risa> Y también le mandamos un saludo al ovillo de lana que nos mandó un no, saludo. No, el de colores. El ovillo de lana. Es un ovillo no de lana. No nada. Con que hizo esta alfombra. Claro. El señor Eduardo, eh, el, el titiritero conocido como, eh, nos mandó una, un afectuoso también saludo. Y también hay un saludo de eh, una clásica de la tercera monca, que es la señorita Piri. que Mirá. Sí, enterada de... Eh, ...del reinicio de esta temporada radial... ...del ciclo lectivo. ...sí, nos escribió unas bellas palabras... ...que a ver si las puedo encontrar ahora... ...mucha, mucha gente nos escribió... Eh, ...pero bueno, qué sé yo... estoy contento de haber vuelto... ...la verdad que extrañaba... ...sí, colgamos un toque... ...las vacaciones fueron más largas de lo pensado... ...pero acá estamos... ...y vamos a estar acompañándote... ...hasta las 10 de la noche... ...y tenemos una nueva sección que, que inaugurar... Sí. ...que tiene que ver eh, con... ...la fotografía, con la imagen... Porque el siglo 21 viene así. Y en este caso seleccionamos una foto que, eh, obviamente, primero que nos causa un poco de gracia. Porque si no, la foto pierde sentido. Pero sobre todo que eh, plasma algún momento especial del día de la fecha o de los días de ayer, por ejemplo. no Más que eso no creo porque estamos a martes. Todo este año intentará ser, hasta que fracase dentro de dos semanas, en la propuesta de este programa, multired nos están escuchando por la radio por internet, al mismo tiempo tienen que ir a su segunda pantalla, o su primera, porque es la radio, y meterse en alguna tabla. red social, su única pantalla, <risa> si, si, si no tienen dinero y computadoras, y ver la foto que estamos subiendo en este momento de todas las redes sociales que nos acompañan para poder tener una interacción potente con esta radio. Esto nunca se hizo. Esto yo creo que no. En ningún programa de radio. ¿Verdad qué bien, che? Bueno, la foto, no sé si la, la están pudiendo ver, si acataron las órdenes que les dio Tristán. Y si no, se las vamos a describir. Primero, hay eh, varios hombres coreanos sí. eh, reunidos, Orientales, ¿no? en principio, diría yo. Orientales, pero son más bien coreanos, eh, con pómulos prominentes. Sí. Con cachetes prominentes, es su segunda característica. Jocosos. Jocosos, están riendo muchísimo. Y eh, el, hay como una centralidad en la foto que es eh, un líder político. Sí, sí. El polémico. Es muy polémico. No moreno, sino Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. O Kim Jong-un. Un hombre sin piedad. Sí. Eh... Un personaje excéntrico. Muy excéntrico. Es como Ricardo Ford con atributos políticos. ¿Te, te parece? Es excéntrico. ¿Quiere llamar la atención todo el tiempo? A mí me hace acordar, perdón por lo que voy a decir... A Máximo Kirchner. Eh, sí, ¿sabés o sea, que sí? Tiene algo de Máximo. Pero Máximo Kirchner es muy aburrido en comparación. Este, este tipo eh, se están riendo, Te aclaro que se están riendo los que están atrás porque si no se mueren. Bueno, tiene más poder <risa> de puni punitividad. Mandó a matar a su tío, este señorito que se está riendo muy graciosamente aquí, eh, y se lo, lo mandó que se lo coman los perros perros sí. hambrientos. Es un, es un líder peculiar, eh, no sé si lo tienen de la foto, busquen la foto que estamos de la que estamos hablando. Eh, estamos hablando del líder de Corea del Norte, que hoy eh, subió un video, que también <risa> habla de su cinismo un poco, sí. en donde eh, muestra cómo van a destruir la capital de Corea del Sur. Pero, tiene un nombre raro. ¿Pero no debería ser información secreta? Y están como amedrentando. Igual el video, que es como un jueguito de compu. como los videos de... Puchu, puchu, así, vamos a destruir. Una política comunicacional parecida a la de ISIS. ¿Se acuerdan <ríe> cuando ISIS... ¿Qué era que había destruido? ISIS en un momento hacía videos con gente a punto de capital. Pero también cuellos. había destruido la Estatua de la Libertad o ah, la Torre sí, Eiffel. Sí, una cosa ¿no? que explotaba sí. por los aires. Bueno, esa esto, onda esto es parecido... Y a ver, este año Corea del Norte comenzó su cuarto ensayo nuclear. Porque parece que ¿No debería ya estar para la, para la, la bomba de verdad. Eh, que basta de ensayos, decís. Claro. un cuarto de ensayo. Ya están para salir a tocar. Sí, sí, por eso. La sala de ensayo cha mierda ya. Y cuatro. ¿Y dónde las tiran? Por ahí. En la atmósfera. <risa> atmósfera. En la atmósfera. En la atmósfera. ¿No las tiran en el mar? Y supongo que mm. las deben ser las deben hacer de poca intensidad digamos. Puede ser Con no, pruebas me, Lo mucho que me gustaría presenciar un ensayo de un manujer Bueno la cosa es sí, que este también. gordito simpático se está riendo muy jocoso Dice quien armó la producción que parece eh, la portada de Socios por Accidente No sé si ustedes vieron esa película yo, Ay, ¿no? No. ¿La, de la de Listorti La de Listorti y Peter Ojo Listorti, puede ser también ¿eh? Puede ser Yo tenía la teoría, en realidad no la tenía yo, sino alguien me la había dicho de que el, la amenaza nuclear de Corea del Norte tenía que ver con eh, las hambrunas que en ese país existían y que era una manera de presionar para que los organismos internacionales envíen ayuda económica, entonces como que siempre que faltaba algún tipo de alimento o, o, o la población sufría alguna necesidad... El gobierno coreano inmediatamente cerraba las embajadas de, de todos los países que estuvieran ahí, clausuraba no sé qué, y, y hacía ensayos de la bomba, como así como una, una especie de extorsión, un poquito peligrosa, eh, eh, para que los organismos Son internacionales... Los bueno, puede ser. Puede ser. Una teoría. Eh, el padre de este señorito, que también era muy parecido a él, menos gordito, era el que hacía... Este tipo yo leí... Este el, el gordito joven. Tiene anteojos de Animal Print, no sé si habían visto ese detalle, ah, pero guarda. Ah, guarda con los anteojos de Animal Print. Tiene una Ford, insisto. Tiene una enfermedad medieval que <risa> se llama gota. Que la tenía, ah, la no gota. sé, la gota. ¿Tenés la gota? Tiene la gota. qué le pasa? Cojea. Igual. <risa> Lo dijiste <Mirá>. en cordobés. <risa> Cojea. Era, era el remate de un chiste. Enfermedad medieval ¿Con chillos? ¿Qué enfermedad? Cojea No, no, no Eh, mirá Cojea Cojea, no Pasa que Es una suposición Porque simplemente Lo vieron cojear <risa> En fotos y videitos Claro, porque ¿por no Que que puede llegar A tener la gota No se debe dejar Cojear O sea, ver cojeando no, no. En público, porque si no, es un desprestigio. <risa> para... <risa> <risa> Imagina todo el día cojeando. No, no, no. no, no Nunca cojean no, no, público. Hay que pero... inmaduros que somos. <risa> <risa> bueno, me eh, parece que tienen la gota, entonces, kim Jong-Yun. Bueno, eh, hay como cierta visión eh, un poco caricaturesca que transmiten... Los, los medios jamón, ¿no? sobre eh, Corea él, del Norte y, y él quiere transmitir también poco, sí. haciendo todas estas cosas raras que hace ¿sabes? él no puede hacer otra cosa que lo que es que un gordito bueno. simpaticón eh, que, cojea. Eh, que cojea la acción del sujeto acá la voz de Tristan <risa> sí, eh, queremos ir analizando la foto porque yo creo que miremos la cara de los coreanitos de atrás sobre todo el primero que se ve a la izquierda que sí. claramente está borracho un... Para mí está borracho. Tantos muy rojos. O hace sí. mucho frío, capaz las dos cosas. Y tienen libretitas en las manos, sí. como si fueran unos DNIs. Son los soldados de randazo Ay, sí. de Dietrich, perdón. Yo realmente temo por ellos, porque realmente los pueden matar. Eh, pero ellos están medio acomodados, me parece. Y hasta que no. Claro, no. claro, porque ahí los son como las, las conspiraciones de, de palacio, ¿no? Que son como las uh -huh. más peligrosas. Cuanto más cerca estás del poder, si no sos el más capo, más más riesgo corres también. Pero bueno, es un te, te voy a Corea del Norte, ¿eh? Sí, sí. A visitar. Se puede, no se puede. Y no creo. Así. No te Pero dejan de a frente mal. No, no, no, no. tienen turismo? Te tiene que invitar a alguien, en supongo. ¿En serio? Y sí. Porque si no puedes ir a mirar el, el desastre de país que son. <risa> Es un tendencioso tu comentario. Sí puede ser, me parece. Es un desastre el país. como sabés? Y la vestimenta. ¿Se ponen ese trajecito con, con ese peluchín? Sí. Para mí hace un frío recagarse. Estoy empezando a sospecharlo. ¿Y me el gusta. gorro? ¿Eh? Y el gorro es medio... Soviético. Medio rúcido, sí. Sí, pero es soviético por el frío más que soviético por la ideología, ¿o no? Y las dos cosas. Son comunistas. Claro. Juche se llama la ideología oficial de Corea del Norte. Oh, que la inventó que... el abuelo. De este tipo. mira una manera de llamar al perro también. Juche. Juche, juche, juche. <risa> juche. <risa> Como Galucho. Galucho. <risa> Ey, que Galucho ya renunció. Un minuto de silencio un para él. Un minuto ahí. de silencio porque nos quedamos sin un chiste. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque de mmm, la tercera temporada número quinta. Eh... Vamos a tener un común denominador este año, como to, como todos los años, no, como antes de hace dos años ya. Sí, tercer año consecutivo que tenemos al común denominador, nos gusta mucho, no queremos dejarlo. Sí. Lo tenemos agarrado, con la correa corta. Funciona así, elegimos un concepto y, lo, y, lo, y seleccionamos canciones de acuerdo a ese concepto, y también hablamos sobre eso. Tal cual, y en este caso elegimos el concepto de la mentira. Sí. ¿eh? Qué... Qué profundo, qué, qué profundo sí. hoy el común denominador. Una vamos onda indignativa. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de la mentira y no nos estamos refiriendo a, a Macri, a sus mentiras. Estamos, lo dejamos oh, sí. abierto, lo dejamos abierto. Tiene que ver con las mentiras y en este caso vamos a escuchar a The Strokes sí con Killing Lies. No, más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Mon Radio Nauta 106.3 Interviniendo en la ciudad sonora comunícate con Radio Nauta 451-6917 Cumplimos 5 años Regresamos del Jardín de Infantes Cumplimos 5 años La Tercer Mon En toda la República Argentina Estás escuchando el Tercer Món Queremos agradecerle A las muchachas Que han grabado A las voces A las voces Con sus respectivas muchachas Tal cual Que grabaron en Las artísticas Que van a escuchar ¿Por qué no? Durante todo el año eh, Durante toda esta quinta temporada Así que Emilia y Noelia beso para ellas Que seguramente Nos están escuchando Porque se recoparon Sí, le agradecemos mucho Le pusieron mucha onda Y la verdad Grandes, grandes voces Y También les queremos comentar, porque se nos pasó un poco en la euforia del primer bloque. Ay, eh, Sí, sí, es muy difícil manejar la euforia. El tema del clima. Eh, venimos con unos días un poco intensos en lluvia y humedad. Eh, les quiero comentar que va a seguir siendo así. Mañana va a llover de nuevo. Es un desastre. Eh, lo peor es que no baja la temperatura, por lo cual es bastante es molesto. ¿Hace cuánto no sale el sol? No sé. ¿Cuatro días? Sí, tranquilamente. No desde el sentido. jueves, desde el jueves. qué no sentido? Garro. Hoy ¿No salió un cachito? No. No, no me quieras vender sol por no, resolar. No. No, no. Mañana va a llover. A la tarde lo peor va a llover con sol. O sea, va a ser la peor tarde del mundo. Y el jueves eres? va a salir el sol, pero van a ser 23 grados, que yo tendenciosamente diría 25 para ah. la sensación térmica de están... un... De un ser humano normal ¿Están y tirando para abajo? Cinco días de lluvia cuando no baja la temperatura y sale el sol No es muy amigable No, se levanta todo ah, el vaporete todo el... No, un asco, un asco Y después el viernes para decir Bien, fin de semana, llueve llueve de vuelta Pero él me está jodiendo Pero él me está jodiendo <risa> no, En serio me parece que está como el ojete Sí, sí, a mí también Este gobierno Tristán, ¿estuviste un mes eh, paseando por Europa? Y ahora venís acá a quejarte del clima hace al desaparecido mirá. y estaba apareciendo por Europa con los desapare. Con, con... los 43 desaparecidos. <risa> de Chotinapa. Bueno, deja te... de mentir, deja de mentir, ah. Manuel. Deja de mentir. <risa> Basta. Ay, <Dejá> de mentir. <risa> <risa> <risa> tenemos un común denominador que resolver la mentira y tenemos así algunos consejos para dejar de mentir. Este punto de, eh, partimos de que todos mentimos? Sí. Bueno Partimos de, de, de que todos mentimos Y que hay gente mitómana Sí Que sí, es hay una grados, enfermedad Grados Y, y diferencias de mmm, Cualitativa Gente que Sí Es sí. una mentira Hay claro, hay gente que es una mentira <risa> Gente y... que miente Y gente que es una mentira Tal Ojo, a, ojo a la gente que es una mentira Sin querer Pero que Miente en cómo hace las cosas Y ese sería un grado 3 Pero hay grados 5 Que todo lo que hacen Es, es mentira es, es, es parte de una historia Pero igual una... Medio que le sacas responsabilidad claro. A ese que dijiste recién El tema es que lo sí. descubras No es tan fácil a veces ¿eh? no, no, no, no no Tiene no. que pasar un tiempo sí, considerable Requiere una un, un contacto sostenido Con una persona Yo escuché una frase una vez que me gustó mucho Y siempre la recuerdo Que es que el que no miente no tiene que acordarse de nada Es verdad Y si mentís, si mentís con tal Le dijiste tal cosa y a todo le mentiste otra Tenés que ir acordándote toda tu propia mentira Te volvés loco Y Me es re difícil de sostener Entonces no hay que mentir Para no recordar nada O si tenés mala memoria No tenés mentir O hay que es mentir estratégicamente sí. Me parece que es un poco El consejo que um, Por sí, lo menos sí, que sí, yo sí. Todavía O sea No nos no mientas Porque Como Ay no mientas Hay mentiras que son Piadosas Y es verdad Hay mentiras piadosas Y después está La, la famosa división La famosa separación Entre mentir Y ocultar información Y ocultar la verdad ah, ah, No la nos mintió? La ¿O nos ocultó información? ¿Videla es un debate. Yo creo que es un debate que se puede abrir en esta nueva etapa política. Para suturar sí, ciertas ya heridas. Se, ya se abrió, de hecho. Hay que suturar ciertas heridas, hay que reconciliarlo con nuestro pasado. Con Marcos Peña diciendo que... Eh, Macri no presentó la declaración jurada porque no porque tenía nada que ocultar. No tenía, ¿Mintió Marcos Peña? Ocultó porque no tenía nada que ocultar. No mentí porque mintió no tenía Macri por qué la verdad. no declarando su participación en el Panama Papers? Sí, mentió. O, o, o solamente ocultó un poquito No, pero es uno de los casos en que ocultar parte de la verdad es mentir Porque tu declaración jurada dice Tengo todo esto Y lo que está por fuera ¿Cuándo mienten ustedes más? Con, en, en más proporción O sea, en esta situación miento Yo sí. ponele Tuve la posibilidad de mentir descaradamente Armando el currículum y no lo hice Me da cosita a veces Sobre todo cuando Después depende de tus habilidades ¿Pero mentir que sería? ¿Agregar un curso que no hiciste? Eso, eso, es es, eso es mentir. Inventarlo, pero eso no lo vas a hacer. Pero eso no, no, no lo hice. No lo hice. No, pero no, hay, pero, gente pero lo vas bueno, hay gente que lo hace. Embellecer. Bueno, hay gente mentir. que lo hace. Embellecer no es mentir. No, embellecer es, es acomodar para la forma en la que el loto está predispuesto a Dep escuchar las cosas. Bueno, depende, <risa> depende. Depende, depende cuánto embelleceres. Igual no es mentir. Sí, sí, sí, sí. Está muy, muy finito <risa> con mentir. Yo miento cuan, en trámites burocráticos en los que se requiere la firma que autoriza de una autoridad, hay veces en las que miento. ¿La, la falsificás? La falsifico. Ah, sí. El 90% de las veces con aval de la persona. Claro, y otras Puntos suspensivos. No. Ah, yo también, yo también. Y la pequeña mentira de el... Eh, estoy saliendo, no vi lo que me mandaste... Eh, no. pero eh, hay mecanismos todos implementados por la corporación whatsapp para impedir que esas mentiras puedan prosperar pero hay gente que las tiene desactivadas pero jugar, esa, esa persona ya es mentirosa entonces no, <risa> pierde el respeto mm. Mm. hay mucha gente que mentimos así ¿eh? no lo vi que no como la otra vez le digo a Manuel no, te mandé no un vi. mail no, no lo vi <risa> después 15 no, no, no, días después no de 15 días después ah, sí me llegó y claro no, no. lo mandé a tu mail no lo había visto de verdad. Hay una se mentira. Me que, verdad se me pasó. Que ya no no funciona más, desde hace 15 años no funciona más, pero hay gente que la sigue usando, que es no me llegó el mail. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es Nunca imposible. Nunca no llegan los mails. Si no llega rebota aparte. No me sí, llegó el mail es es, es altamente improbable que se lo hayas mandado a otro y no haya rebotado. Claro, no, que se lo haya no. mandado a Tristán, claro, a Tristán Brasil. Claro, <risa> está Brasil. tristan.brasil Tam no, no <risa> también está el que te dice Te llamé No, no me llamaste Sí, te llamé Y te está mintiendo ah, claro. en la cara No, sí, sí. no me llamaste no, El celular sea, el te 0800. registra las llamadas Y si no te atendí Me parece una llama perdida No me mientas en la cara Yo la que hago también Es que cuando Cuando tengo que hacer algo Y no lo hice Y como que ah, me, me preguntan Si lo hice o no lo hago rápidamente ¿Eh? y yo digo, lo, sí. Yo lo hago muy seguido eso, lo hago muy Pero seguido. Pero eso no es mentira, esto es una, es un gran mecanismo de trabajo, me sí, parece. Sí. no es mentira. Pero, o sea, en el momento en que la pregunta se hace, la respuesta es, es una mentira, o sea, es, no lo hice. Ahora, es seguramente, no sé, avisarle algo a alguien o mandarle algo a alguien. Lo hago y digo, sí, ya lo hice, lo hice hoy. Sigue siendo verdad. Sí. <risa> Bien, bien, bien. Yo a veces miento así medio boludamente con... cuando no me interesa mucho un tema y me preguntan si, no sé, si vi tal cosa o sí, sí, sí, como bueno. Sí, dale. Sí, ah, sí, sí. Ah, bueno. ah, sí, puede ser. Sí, sí. Como, Pero viste tal película. Sí, sí. Ay, Sin miento, darle mucha importancia Yo miento mucho con eso de viste tal película Sí, pero la, la, la, la, la vi pero hace mucho ah, No me acuerdo, <risa> no me acuerdo. No me acuerdo. <risa> Pero viste tal actor Sí, ah, no, no, película oh, Me no los reconfundo a los actores <risa> <risa> Nunca me acuerdo los nombres No no, no ubico cara con nombre eh, Hay que tener en cuenta Primero para dejar de mentir según este Recomendaciones para dejar de mentir sí, sí, por favor. Esta gacetilla Hay que tener en cuenta la razón por la cual mentimos Eso, eso es Como atacarlo de raíz. Ajá. Las personas por lo general desarrollan el hábito de mentir desde una edad muy temprana. Lo, ¿Los bebés mienten? Sí, mienten, todo el tiempo. Los Yo, bebés no hablan, boludo. ¿Cómo van a mentir? Con el llanto. No, no, no. Es una forma de manipulación, pero no es mentira. El, el mentillanto es el 90% de los llantos de los niños. Ah, de las niñas bebés. Para mí hay una, hay una diferencia entre manipular y mentir. Vos puedes mentir y manipular al mismo tiempo puedes solo manipular. Ok. Uh -huh. Tal vez cuando niño o niña te diste cuenta de que podías salirte con la tuya más seguida y fácilmente si mentías. Luego lo seguiste haciendo en tus años de adolescente e incluso hasta ahí utilizando la mentira como una vía para sortear las situaciones difíciles que nos plantea la vida. Me parece una gran definición de una razón para mentir. Sortear las dificultades, eh, las situaciones difíciles que nos plantea la vida. En la, eh, se utiliza mucho hablando de películas, y ya que estamos en presencia de Álvaro. Como una, como una eminencia del cine Hola Álvaro eh, Roger Tebert de Radio Nauta eh, No, pero se utiliza mucho en las películas yankees De aquellos que son como muy Tienen mucha inteligencia social Por decirlo de alguna manera Que pueden sortear dificultades yo, Mintiendo, pero que les termina saliendo bien a ver. ¿Se entiende? Como mienten de que viven en otro barrio Porque son pobres Y después dicen que en realidad ah. tuvieron un trabajo Y que tienen tal habilidad Es casi un género Hay uno de sí, un piloto sí, sí, sí. Que es este, este boludo que ganó el Oscar ahora Que miente que es piloto Pero no es piloto y claro. pa, pa, pa, pa, pa. Igual una eh, viola, no es estrella Atrápame si puedes sí. ah. Por ejemplo O no sé la del negrito esta, en busca de la felicidad. Todas películas muy raras, estamos diciendo. Eh, también. Me si sí puedes. Es buena. Que de repente no. es un agente, un corredor de, de Wall Street. Y chabón mm. tiene menos economía que yo. Bueno, y así todos como que mentir al final termina siendo como... Una vía más rápida para el éxito. ¿Habrá gente que realmente su vida... O sea, am, miente en cosas gigantes que cambian su vida? ¿No? Aunque Como que vive una mentira Claro Por ejemplo No se me ocurre ninguno Sí, sí, debe haber, debe haber. Yo creo que muchas personas Christina se vuelven Kirchner. loca <ríe> Que no es abogada Kirchner, por ejemplo nunca tiene un título Nunca presentó el título de abogada, Cristina Kirchner <ríe> Vive una mentira No tiene título de abogada No, pero por ejemplo, Bloomberg ¿Qué? ¿Por qué <ríe> el, ¿El, el, ¿El falso El falso Inc, ¿El falso inc? Bueno, pero eso es como una Entonces, cortesía que de no aclararla se transforma en una mentira. Claro, tal cual. Pero igual está mal. No. Pero, igual, igual condenamos la mentira. Pero hay casos en, en que se falsea deliberadamente una profesión. Sí. Eh, sobre todo la gente que por ahí se recibió porque rindió la última materia y no <risa> hizo la tecina correspondiente que dice eso. Tal cual. Y no. No sos. Está re mal no si dice que es. No o sea, esos por ahí son casos más aceptables, pero hay casos donde la gente que dice que es médica, que no es. Claro, por, pero ya. y ya... Tiene dos materias. Chisel Rímolo. Claro. <risa> ya es más, más complicado. Pero sí, las hay. Yo creo que esa gente se vuelve un poco loca. Tratando de, como decía soy de manejar eh, toda toda su, su maquinaria infernal de la mentira. Mad Men. ¿Vieron Mad Men? Sí, Mad Bueno, mentira. Man. Bueno, ahí... Es todo mentira. <risa> bueno... Mad Men también entraría en ese género de alguien que inventa algo y le uh -huh. sale bien y accede al éxito. No me la cuenten. Pero no puede relacionarse con su yo interior porque está atrapado en su propia mentira. ¿Mientes para tomar el control de una situación? ¿O mientes para quedar bien? Yo miento para quedar bien a veces. A ver. No, no se me ocurre, pero... O ah. mientes para sentirte mejor. Esa es rara. No, no para sentirme mejor no. Para... Para mí la de tal vez mientes para sentirte mejor es más mentirte a vos mismo. Ah, sí, es, me fue bien. Que es un recurso bastante utilizado. O hay gente peor que yo. Ah, sí. Pero eso es verdad. <risa> no, para quedar bien es lo de la película. <risa> se viste tal película como para quedar bien, como para claro. no quedar como un idiota. ¿Pues eso es claro. para que el otro se calle también. Sí, pero está muy el de miento de cortesía. Como, ay, qué lindo que te queda esto. Claro. No, eso, eso me da mucha bronca. La mentira de cortesía innecesaria. Porque Inec si es de cortesía necesaria para no generar una incomodidad, te la banco. Pero sí si es, es como que, ay, vengo corriendo y te digo que te queda bárbaro. <risa> y es todo mentira. ¿Por qué? Para quedar bien es la respuesta. Si la presión de competir no sobrecoges del momento en el que tenemos la capacidad de comprender lo que significa. Mentir es una forma sencilla de mejorar la forma en la que otras personas te ven en el trabajo, en tu entorno social y hasta en tu familia. Tritán se ríe porque decía sobrecoge, antes se rió por cojear. O sea, hay un... A un nivel, A un le nivel estamos de estamos maricando. O sea, lo degresamos, lo, de, lo, de, lo degresamos del jardín eh, en una metáfora. Qué gracioso que está escrito esto. Eh, bueno, pero una vez que hemos eh, tenido en cuenta la razón por la que mentimos, hay que determinar por qué queremos dejar de mentir. ¿Se acuerdan de alguna mentira que les haya salido mal? ¿Se acuerdan de alguna mentira que les haya salido mal? O soy sea, que mintieron bueno. y soy después, bueno. Eh, bueno... Es la vergüenza. Después vergüenza, si no. Ay, era. qué vergüenza. No, me ha salido todo bastante bien a mí. Pero has mentido. ¿Has mentido...? He mentido. Por ejemplo, contalo, Manuel. No, no lo voy a contar. Pero, que ¿no sos Manuel? <risa> ¿Qué, ¿Qué tan grave es? <risa> no, no es grave, pero qué sé yo. No sé. Así, boludeza, de... de, de, de de no lo vi de, de Bueno. Bueno. Ocultar vicios es una mentira común. Ocultar vicios es una mentira común. Ah, esa es una gran mentira. Sí, es, es un ocultamiento de la información mentira. también. Mm. Pero si te pregunto si fumas, ¿no fumo? En frente de, bueno, eso no es ocultamiento de información. No fumo, es una, es una, mentira, mentira. Es una mentira. No fumo más. <risa> Entonces, identificar por qué dejar de mentir. ¿Por qué dejar de mentir cuando hace que tu vida sea mucho más fácil? Esta es la auto pregunta que uno se tiene que hacer. Si no tienes motivos claros para dejar de hacerlo, es mucho más difícil volverse una persona más honesta. ¿Es más honesto es ser más honesto o mentir? Sí, sí claramente. ¿Sí, no? <risa> para volver a sentirte como una persona íntegra es una razón posible para dejar de mentir. Cuando sí. mientes te alejas de la realidad. Ah, pero qué no, profundo. Eso no me gustó. Para volver a establecer vínculos con otras personas. A las que les habías mentido che, Te mentí desde que nos conocemos hasta ahora Pero <risa> me gustaría restablecer un vínculo con vos <risa> Así que de ahora en más Juro Me no llamo me llamo Manuel <risa> Tengo 28 años Y esta es eh, Para recuperar la confianza de otras personas Que es básicamente lo mismo claro, Lo mismo que la anterior es igual. Bueno y la, la manera de dejar de mentir es Comprometete a parar Basta, dejá de mentir, decidilo Punto. una vez. Desde hoy dejo de mentir. Trata la mentira como cualquier otra adicción. No. O sea, muy difícil de dejar. Claro, sí, sí, sí, sí. Complejísimo, vas a engordar. Va no, a me di cuenta, claro. Me di cuenta que mentir era una adicción. O sea que ahora ya no puedo. Estoy hasta las manos. Más que querer dejarlo, me doy cuenta de la gravedad. Claro. Comprometete seriamente a dejar de mentir eh, Todas las veces que me senté y dije me dije seriamente Voy a dejar de hacer una cosa, nunca resulta no. Porque es una mentira la seriedad justamente esa El tema es que si eh, es una, vos mentís de manera estratégica Por decirlo de alguna manera, sos plenamente consciente de eso Y por lo cual puedes hacerlo, dejar de hacer de, de, de acuerdo al contexto Ahora, si tenés una enfermedad, creo que va más allá de una determinación claro. No es que digo, dejo de mentir, listo, dejé de mentir Tienes un problema psicológico, Manuel. Puede ser. ¿Tienes un problema psicológico? Puede ser. Ni lo niego ni lo afirmo. No mientas. No, no puede ser, digo. Lo, lo, lo, lo, lo sé, me asumo. También debe ser difícil para en un contexto así de amistad o de no sé, familiar o el que sea, que vos descubras que la otra persona miente de forma descarada. O sea, como darte cuenta de eso. Que, porque... que, miente, ¿Que te miente a vos o que no, no, miente que en miente general? No, que miente en general. Y sí. Que desde estas personas así mitómanas. Y se rompe un poco la, el vínculo. Y por qué es difícil, vos decís, también tenés una enfermedad, pero al mismo tiempo me mentiste. O sea, es una enfermedad, pero... ¿Se entiende? Sí. Y pero bueno, hay que ver la gravedad, ha llegado el caso. Eh... Claro. Que, ejemplo, ¿Con qué te mintió? Te mintió porque... No sé, asesinó a tu mamá y te dijo que no que no había sido él y es grave o porque ¿Cómo? te dijo que tu perro lo pisó y en realidad lo llevó a un campo claro. y lo sacrificó ah. porque sí me, porque... siempre me da mucha intriga todos los casos de, de personas que que mienten porque mataron a alguien Marcia Belsunce Marcia Belsunce <risa> Marcia Belsunce Matea María Marta García Belsunce ¡Marcía Marta García Belsunce! Gaman... ¡Pero es otra mujer! ¡Es otro caso! El, el caso Gar García Belsunce y el Marcia caso Bessunze. Marcia Belsunce ¿Usted donde... <risa> en... se está inculpando por el caso de Marcia no, no, no, Belsunce? No, en ese caso no sería mentir sino otro caso Pero ponele que la mató tal Está mintiendo todo sí, el tiempo Sin embargo, las cosas, la mató <risa> Vuelve que me lo mató Carrascosa. Carrascosa fue preso, ¿no? Minció un montón ¿no? de tiempo. Y es que llega un punto que tenés que... Re difícil eso también. La, la mentira tiene eso, y sobre todo cuando estés imbrincada con el sistema penal, que tiene que mantenerla. Y sí. Porque si no después, eh, todo es peor. ¿Pero o sea, si yo... qué es peor? ¿Mantenerla? O sea... ¿En nuestro sistema jurídico? <risa> <risa> no, no. Para mí, si vos estás diciendo que no fuiste, sí, mantenerla Va, Eso sea los casos sin atocos. La mentira ¿Se mantiene hasta las últimas consecuencias? Depende. O hay un momento En donde se abre el dique Y, y fluye el agua Y depende El, que el agua de la verdad es, de, Si sos un asesino Capaz que en algún momento Te llega la hora Sí Hay gente que realmente prefieren nunca revelar Que mintió Cuando todos saben que mintió A decir si sí, es verdad Sí, como muy orgullosa, ¿no? Como sí. no, no me importa... Es que da vergüenza. Da vergüenza cuando mentiste y la otra persona sí. se da cuenta. Lo peor es que cuando la otra persona se da cuenta ¿no les pasa que sentís vergüenza ajena? Sí, sí, de te la sentís situación? horrible. Es como... ¿Cuánto se siente? ¿Y mentir para hacer chistes? Por ejemplo. Por ejemplo... Yo siempre llegaba a mi casa y les... Cuando rendí un parcial a la casa donde vivían mis viejos, o sea... Pero <risa> <risa> <Bueno>, dale, sí. <risa> Me preguntaban, ¿cómo te fue? Desaprobé, decía. Siempre en chiste, hasta que un día pasó. <risa> el, el, el, el pastor, el lobojito. El lobo cuento bajito. fue el, el lobo y la... la ¿Y no te creían? No, no, cuando dije no, ese sí, no. Pero no tuvo sentido. ¿Perdió? O sea que, ahí está bien, te salió per bien. No. Perdió impacto. Per Perdió impacto la noticia. Y fue noticia. triste para mí. ¿Amortiguaste? No, fue triste para mí. Pero... Es el clásico, te escupiste para arriba. Claro. No, no. Me cayó el sogar. Me, a mí me cae un poco bien la gente que hace eh, que miente con humor negro. Por ejemplo, tengo cáncer y, de, <risa> y, de, y de, derivados. Sí. <risa> hay sí. que tener un sentido del humor particular para... Y hay que saber hacerlo. Sí, para sostener ese tipo de... O sea, puede ser un ratito el chiste, pero... Claro, no, tengo cáncer, de tres meses lo sostuviste, claro, ¿no? Claro, ¿viste? No, no ya da. Ya te regalaron todo, ¿viste? Ahí sí sos te mitómano, ahí sos mitómano. Te internás. <risa> te, rapás. te hacés quimio. <risa> Sería bueno igual. Tenés un buen chiste. No, chico, deja de ser un chiste. ¿Eh? Si, si empezás a, a tener... te, te haces el tratamiento de verdad. Te reventás <risa> las células creo que el, este común denominador sobre la mentira se está descontrolando y se está yendo como un común denominador que sobre el cáncer que lo están robando que me parece oh, que hay que aprovecharlo bueno, en otra oportunidad no, no, no, hay no, que aprovecharlo no. en otra oportunidad que quede guardado en, en un tupper eh, acá el productor en jefe nos dice tardísimo cierren tardísimo ok ok ok sí, y mueve su dedo de manera circular Sí, lo, lo cual es verdad, es tardísimo, no sí. nos está mintiendo. Así que vamos a seguir con este común denominador sobre la mentira, vamos a escuchar al Piti, a al mando de viejas locas, ya no miento. Hace poco tiempo quería convencer a todos que había mejorado mi extraña personalidad. Un tipo educado, lentamente aplicado, Con horarios Y por las noches Descansar Le Le Cé Integrándonos al mundo Como Máxima Sorregueta Radio Nauta FM 106.3 FM 106.3 Desde la Ciudad de La Plata Transmite Radionauta FM 106.3 Desde la Ciudad de La Plata FM 106.3 Radionauta Expansivo Estamos en la web www.radionauta.com.ar La Tercer Món El programa que escucha Vladimir Putin Desde su tanque de guerra Llega el diario del de tercer Con José Luis Gioja y Daniel Scioli El PJ avanza hacia una lista de unidad Las elecciones internas del peronismo se realizarán el 3 de mayo próximo. 8 de mayo 8. próximo. ¿Tenía justito el cursor? ¿Sí el Gioja. ¿Gioja o Gioja? Gioja. O Gioga. Y acá... No, es una J. Gioja. Gioja. Gioja. Gioja. José Luis Gioja and Daniel Scioli. Cio eh, <risa> Gildo Insfrán. Este también es la Gildo. Gildo Infrán y Guillermo Moreno se inscribieron en otra lista, pero podrían bajarse ante la realidad de que es un papelón la lista Infrán Moreno. El diputado nacional José Luis Gioja, eh, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y el dirigente gremial Antonio Caló encabezarán la lista de unidad justicialista, la LUJ, la de cara a las elecciones internas del peronismo que se realizarán el 8 de mayo próximo. ¿Cuánto falta? Un mes, un poquito más de un mes. La lista fue acordada este mediodía en una reunión de la que participaron representantes de la mayoría de los sectores del peronismo, pero en la que se destacaron las ausencias de dirigentes cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, Máximo Kirchner. Bien. Otavís. Bien. Eh, Cavandia. Bien. Gioja defendió la nómina conformada en un momento crítico de la Argentina, donde tener una oposición democrática y organizada es lo mejor que le puede pasar a la democracia, valga la redundancia. Creo que por primera vez 11 gobernadores y todos los distritos están representados. Vamos a presentar la lista unidad justicialista que vamos a presidir con el compañero Daniel Scioli. El cumpa. Y en la que vamos a tener otros vicepresidentes del movimiento obrero y de las organizaciones sociales. Señaló el ex gobernador de San Juan Gioja. Che, si fuera joda, le, los corrieron bastante a los a los cucas. Que agarren una pala. Era de esperarse un poco. Scioli dijo que su participación es una responsabilidad la elocuencia de siempre. Y señaló que el espacio conformado esta mañana es muy amplio. <risa> una vez concluido el cónclave, fue Gioja quien lo entonó. Esto tiene que podrían haber sido para cualquier <risa> sí, sí, tipo sí, de coche, sí, por ejemplo, sí. perdió el balotage. ¿Cómo te sentís Daniel Silvi? Es una claro. gran responsabilidad y Fue tenés... Son... fue el resultado, la muy diferencia. Amplio, <risa> ¿Te gusta la temporada de Nueva de House of Cards? Es una responsabilidad, una gran responsabilidad. ¿El primer capítulo? <risa> <risa> el primer me resultó muy amplio. <risa> una vez concluido el cónclave, fue Gioja quien entonó los primeros... Gran privilegio. Quien entonó los primeros acordes de la ¿De marcha el... peronista. Ah, qué bien. Que no incluyó la última estrofa que la JP solía agregar en referencia a los 90 y al kirchnerismo. ¿Cuál es la última estrofa esa? Vamos a volver, a volver. <risa> no, la de... <risa> Era... Sí, eh, pasa que en un momento se complejiza mucho la marcha, yo ya no me la sé en esa parte. Sí, yo me sé eh. tres líneas de la marcha y puedo mentir que me la sé. Fue Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio. Pero como, o sea, terminó y Gioja dijo, bueno, y ahora los mucha ¿Y empezó a cantar? Sí, él. Qué bien, qué bien. yo lo voto. Guillermo Moreno se animó a cantar Vamos a Volver, seguido por unos pocos dirigentes. Sí. Moreno se inscribió en otra lista, secundario, secundando a Gildo Inzfrán. La cara de Gildo Inzfrán, chicos. <risa> ¿Lo tienen? Es impresionante. El actual gobernador de Formosa para competir en la medio larga ¿no? en la interna pejotista. Es larga, es pelado, pero tiene pelo los costados. Posee pues un personaje de Star Wars. Tiene barba. Esta lista está respaldada por el kirchnerismo, la de Inzfrán Moreno. Sin embargo, el propio Moreno había anticipado que ellos podrían bajar su candidatura si se logra una lista amplia de unidad y que sea una responsabilidad para otros candidatos. La última estrofa dice resistimos en los 90, volvimos en el 2003 junto a Néstor y Cristina, la, la gloriosa JP. Ah, resistimos ah. los 90, noven... no la sabía. Bueno, ahora te lo cuento en una nota de la Nación que dice el increíble cancionero de la Campola. El increíble 15 volvimos de junio del de 2012. Es medio pedo, re bueno. Es una estrofa. La segunda noticia no tiene que ver con la interna del PJ. Si no tiene que ver con una dura realidad que viven los niños eh, de esta <risa> provincia. No los niños peronistas, sino los niños en general. Ven. Sin partidos políticos, sin banderas. Ven. Todos los niños. Me encantan las noticias de niños viviendo duras realidades. <risa> <risa> es una, niños una no peronistas, porque los niños peronistas son los privilegiados. Los no, privilegiados. niños en general. No, no hay banderas políticas, no hay distinciones políticas. Porque se duplicaron los casos de chicos que se tragan objetos extraños. Sí, escuchó bien. Se duplicaron los casos. Aumentó exponencialmente en un 100% sí, no. un caluroso saludo a él o la periodista que decidió hacer este recorte sobre la realidad y buscar no, la no. cantidad de chicos que tragan objetos extraños para titular una rot es muy muy exhaustiva la noticia porque eh, hay una, una subsección digamos dentro de la noticia de qué objetos se tragan estos niños un inventario hay dos tipos primero se tragan monedas pilas hebillas alfileres de gancho No, no esos son los hijos de, la, de las familias punks tornillos hijos de la clase obrera lamparitas ¿Es un tornillo la diversidad de objetos que un niño es capaz de tragar supera por lejos la imaginación común de los padres Me encanta esa Me pero encanta ¿qué esa te tragaste que te tragaste un alfiler de un... gancho mogólico <risa> pero sos pelotudo <risa> un auricular en el servicio de gastroenterología del Hospital de Niños, donde ya nadie se sorprende por lo que llegan a encontrar en sus pequeños pacientes, aseguran estarlo, sin embargo, para la cantidad de casos que reciben hoy por hoy. En los últimos dos años, el número de endoscopias que deben practicar para exterrar estos cuerpos extraños prácticamente se duplicó. Pasamos de hacer unas 50 intervenciones al año a ser cerca de 100. Este último fin de semana no hubo un solo día sin que se prestara un caso. Además son dos días. Aseguran desde la unidad de endoscopías del hospital. Un amigo mío se tragó una moneda de un peso. Una vez. Y era era un niño cuando lo hizo. <risa> ¿Y, la, ¿Y la defecó? Sí, sí. Ah, bien. No le tuvieron no lo, que hacer una endoscopía. No, no se la defecaron, sino que la defecó él mismo. No, no le hicieron. No. Le dijeron, fue le dijeron simplemente, bueno, vas a expulsarla por donde te imaginas <risa> Que lo harás. Y él se hizo la idea y no fue tan difícil eso. ¿Se dio cuenta? O ¿Era una moneda de un peso, ponele? Una moneda de un peso, mm... sí La más grande hasta el momento qué grave, igual, ¿Por qué no es tragarse? una de 10 centavos? Claro. <risa> <No>. <risa> ¿Una de 100? uno? No pasa nada, de un centavo No acuerdan? existen más que Te las en el McDonald's sí. Y de 5 centavos, que tampoco existen no, más, tampoco, pero esas eran más Bueno, si bien 4 de sol. cada 5 de estas urgencias involucran, involucran a lactantes Y niños en edad preescolar También ocurre con niños más grandes. Ah, porque los niños tienen esta cosa de meterse las cosas en la boca. Claro, como una forma de socialización. Así lo muestran lo muestra un informe realizado por el Servicio de Gastroentología del Hospital de Niños. si sí, es una forma de socialización. Vos sí, le das bueno, algo y no se lo meten a bueno, la boca. <risa> bueno. Si quieren hacer amigos de los demás niños, comiéndose las cosas. Sí. <risa> bueno. Bueno, eso es otra socialización, cuando cuando son lactantes no se hacen amigo de la gente. Ni mienten entre están. Bueno, no tienen esas capacidades. Bueno, según este informe del Hospital de Niños de La Plata, los cuer eh, el cuerpo extraño que deben extraer con mayor frecuencia son monedas, sí, hasta tu bien, amigo. Bien. 46% de los casos son monedas. Igual cómo es, como que estás ahí jugando un poquito y me medio... Aparte, todo el tiempo te dicen que no te metas plata a la boca. Es verdad, porque pasó por un montón de malos Sí, sí, sí. Como el colectivo. Le, le, ¿Les pasa esto de tragar objetos extraños, cuerpos extraños? <risa> El, ese, el reflejo loco bueno, que te hace tragar el chicle Qué bueno que, está, que no está Santiago al aire Porque si no, esto parece transformado Qué, qué loco cuando te tragas el chicle Y es irreversible, vieron claro, que ese sí, es medio reversible sí, y, sí, como... sí. y lo alargás y... no, que Te quedó como un arnés Enganchado no. A partir del cual rescatás Tenía el centro de seguridad sí. no, Pero es como un, a mí me agarra como un reflejo loco de, de, de tragar a veces el chicle Y ya no puedo No podés volverlo No Bueno, Qué vicio traerse el chicle sí. Y en un momento de igual después de otra vez y Bueno, ya fue sí, No pasa, nada, no pasa, nada, no pasa nada, no nada Es que tenés el esófago lleno de chicles no. pegados Como un banco de colegio Monedas, 46 Seguidos de objetos de plástico como fichas de juegos Sí teg. me he tragado varias fichas de TED ¿Sí? Sí Partes de juguetes Tipo, te de... traga la pata de la Barbie, por ejemplo sí, Puede ser de difícil expulsión Eh ebillas, cierres de vestidos, muy uh, específico, muy específico. Largo. Claro, es un vestido. Nah, pero, la... pero solamente la, el pitutín. Ah, claro, todo todo traer, el el el... Vestido. <risas> Un vestido largo, imagínate cómo se me, imaginé, como cerra... ¿Me Y después te abre <risas> el abdomen. <risas> ¿Te del No, la fácil pituto, es contar claro. los cierres del vestido, es, es eh, fácil de haber. mayor. <risas> te pegué que me cierras el vestido y te comiste el cierre. <risas> El famoso YKF se comen. <risa> claro. También palito de chupetín. Sí, yo yo me, soy me de ellos. ¿Para? ¿Sí? Sí. ¿Pero entero no? Mm, los no, muelo, no, los muelo. Los, y los y muelo y me los como. Ah, bueno, pero... <risa> los muelo, exacto. <risa> Mallas de auriculares. <risa> <risa> ¿Cómo es una malla de auricular? No sé. ¿Cuál es la malla auricular? Ah, será el... Como este... ¿El ¿La goma espuma? Ah... Mm. Pilas botón. ¿Pila Pilas botón? botón. En tercer lugar con el 10%. Yo, el hermano de una amiga mía de chiquito mordía todo. Todo, todo, todo. Mordía hasta hasta los asientos del auto. Ah, lo sacaba mía. así. La pila botón y la pila del reloj, ¿no? Sí, claro, sí, sí, La chatita. ¿Y qué se comió? Y se lo tragaba después. O sea, a veces se comía como espuma. Ponle. Peligroso. Problema. Bueno, después hay otro ranking Porque se que les gustó mucho la investigación a los Sigamos, sigamos sí. porque está buenísimo <risa> Léelos rápidamente El ranking de objetos con los que suelen atragantarse los chicos Incluye además alimentos no punzantes Huesos de, de pollo no Huesos de pollo Vidrios, metales no, no punzantes Clavos, espinas de pescado y bolas de pelo o uñas ¿Bolas de pelo o uñas? ¿Cuál gato? En el 94% de los casos Esos cuerpos se hallan alojados En el esófago y en un 4% En la cavidad gástrica Esto señala la investigación detalladísima del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata. Bueno, una tendencia que crece y que es peligrosa, es muy peligrosa. ¿Espinas se han tragado? ¿Espinas de pescado? Sí, tengo forma parte de del de 2, del 2%. Yo también le tengo miedo, pero no sé si no es como más alaraca que otra cosa. Sí, sí, no pasa nada. Che, hueso de pollo te morí, ¿verdad? Mm. Este 6%, ¿cuánto sobrevivió? Nah, nadie se murió. Y el parece. niño que, que aspiró purpurina, ese sí que se murió. Pero es otra cavidad por la cual ingresa el, el, el cuerpo extraño. El aspiran cuerpos extraños en la próxima nota. Y ahora hace videos en Instagram me dice, purpurina para mí. <risa> <risa> purpurina para mí. Ah, ¿de verdad? <risa> bueno, pasó el diario de la Tercer Mont con roscas del Partido Justicialista. Sí. Y eh, objetos extraños, podemos decir. Como... Esófagos de niños. otros alimentos de difícil... No, no punzantes. Claro. Y Eso seguimos con el común denominador sobre mentiras I Don't Believe You de Bob Dylan. Papers que pague la gilada Es nuestra tercera noticia Hay quienes mes a mes pagan religiosamente El monotributo Cuando compramos alimentos todos pagamos El eh, 21% de IVA Los empleados en blanco que más cobran Deben cumplir con el impuesto a las ganancias La obligación tributaria parece ser Un deber, a menos ...que se trate de grandes empresas y afortunados... ...ejecutivos, políticos, deportistas, artistas... ...que pueden contratar los mejores abogados... ...contradores, Messi, Messi, Messi, bancos Messi. de inversión... ...y otros agentes financieros... ...para sortear controles y refugiar sus riquezas... ...lejos de la FIP... ...estamos hablando de la filtración de documentos... ...el, el Panama Papers... ...o los papeles de Panamá... ...como lo traducen a veces, ¿no? Los papeles de Panamá los generaron de muchísimo Panamá. ruido... ...en América sí. Latina y el mundo... Solo en 2013, con esos mecanismos, en la Argentina se fugaron unos 17.171 millones de dólares. Ese monto podría haber financiado todo el déficit fiscal que quiere recortar el presidente Macri. Lacri. El presidente Lacri. Te vi poniéndole Lacri, a Pati, en Facebook. El otro día dije, Pati está bastante en contra del presidente Macri. Bueno, entonces le ponen Mauricio y no pasa nada. Mauricio. O Mauricio Ladri también. Mauricio otro. Ladri. Pero Lacri es buena. Lacri es buena, sí. Lacri. Yo creo que es la que va. ¿Pero es por lacra o por lacrimógeno? Por Rana. ambas. Es como una nube de sentido Es <risa> <risa> Y, por Macri. <risa> y <risa> por Macri también. ¿Por Macri? Sí, Lacri. <risa> eh, bueno, esto es una nota de anfibia ¿no? Sí. Es una nota eh, que se explaya sobre el... <risa> Sobre el Panama Papers, Salud. gracias. Si hay algo que una a todos los países, no importa si se trata de una potencia o uno en vías de desarrollo, es el padecimiento de la planificación financiera de las grandes multinacionales que logran desviar fondos para terminar pagando impuestos donde menos gravámenes se abonan. Los flujos financieros ilícitos que salieron de países emergentes llegaron a 1,1 billón de dólares en 2013. ¿Cuánto es un billón? ¿Cuánto es un billón? En Estados Unidos es una cosa sí. y en el resto del mundo es otra. Es lo único que sé, acá, ¿cuánto es? Acá es un billón. Acá es un millón de millones. No, ah, sí, sí, sí, sí perdón, perdón. No, perdón. Aparte, la, la definición, acá es un billón, no sé allá. Un billón es un millón de millones. Sí, exactamente. O sea, un billón. Un billón, es que no hay otra forma de decirle. No, bueno, sí, un son, millón de millones. Un millón son nueve ceros, un billón son... 180, ya me mataste. Ahí está el ingeniero, que <risa> se ríe. <risa> Medio... ¿Cómo se ríe el ingeniero que acaba de llegar? Qué bronca. ¿Está bien lo que acabo de decir? No. <risa> no, se padre. ríe socarrona. ¿Cuántos moriste? ceros son un billón? Como 6. Ah, 6 es un millón. Ahí está, y 12 es un billón Ah, tenía mal la Bien. del millón Entonces ahí se dice mal la multiplicación <risa> Un millón son 6 ceros eh, Un billón son 12 ceros Un millón de millones Bien. En cambio en Estados Unidos son 9 ceros ahí va, ahí Mil va. millones es un billón Es menos Pero sí. es estúpido porque hay una manera de decirle mil millones sí Y, y sin embargo invento mil, otra palabra Mil, mil millones Como me gusta la palabra gravamen Si, <risa> no, si, sí. sí, sí, es y genial y es Tiene genial. un gran plural sí, Gravamen es <risa> <risa> Álvaro Gravámenes. Gravámenes. Gra... ¿Cómo se le logra a el del programa? Un, un gran apellido sería Gravam, Álvaro Gravámenes. <risa> no Álvaro de desgravámenes la entrevista. <risa> Álvaro trabaja eh, con los gravámenes. Sí, sí. Además, genera cierta eh, ambigüedad con respecto a su uso con la B corta o la B larga. ¿eh? Mm. Si, si algo está grabado, ¿qué significa? ¿Que está que tiene un impuesto o que alguien ¿Tiene un utilizó un mecanismo para grabarlo? Ambiguo. Bueno, eh, de Argentina se fugaron... Esto ya lo dije. El escándalo Panama Papers es una de las mayores filtraciones de documentos secretos de la historia... Sí, yo vi que lo compraron con el Wikileaks Y el Wikileaks era como una barrita así y, y el Panama Papers era como una cosa así sí. Muchos papers, Muchos papers en sí. panamá eh, Deja el descubierto a de los clientes Y operatorias del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca Que de pronto se ha vuelto conocidísimo Que es el cuarto generador de sociedades offshore A nivel mundial ¿Cómo es esto? Eh, eh, ¿Se mandó una recontra cagada Mossack Fonseca o no? Sí <risa> Ah, se dedican Mossack a eso. Manuel Fonseca. No, pero filtró, filtró todos sus documentos. Ah, bueno, bueno, sí. Pero digo... Lo quieren matar. ¿ya? No sé si lo pueden hacer múltiples juicios. ¿Por qué información secreta? Sí, pero o sea que también hay gente que está... Yo llamo a Mossack Fonseca porque eh... ellos me arman la empresa secretamente. Y de repente... Filtr... Y la no, vez la no guita... No, pero no sé si que... lo filtraron ellos. Claro. Se lo, se fil se se lo filtraron, filtraron. Se lo filtraron. Claro. Se, lo enfil... se lo liquearon. Nah, le, le abrieron el Dropbox. Y que no, no te abra el Dropbox. Y bueno. O saco. Pero ay, ay, el que le roba un ladrón no se puede quejar mucho. Una versión de un periódico o un portal de origen ruso. Sí. <risa> que no es RT. <risa> <risa> que dice que es toda una maniobra de Estados Unidos. Sí, porque Putin está hasta las para tetas. Para que eh, dejen de utilizar a los a paraísos fiscales para para apantallar, eh, o sea, dicen como que no, eh, llama la atención que no existan tantos políticos estadounidenses implicados en el Panama Papers, no, verdad, para, tiene cierta verdad. hay cierta verdad en eso, y como que están eh, promocionando a Estados Unidos como próximo destino, para como paraíso fiscal. Ah. Eso sea, como reemplazo de los paraísos fiscales. Claro. No entra Como el nota. gran paraíso fiscal. No entra la nota de este portal ruso, permíteme no creerle. Pero eh, tiene sentido esta cuestión de que no salió ni el primo de Obama ni y Justamente Obama salió a decir todo lo contrario, que como que estaba mal, digamos, iba en contra de, de, de las reglas, digamos, del capitalismo. No lo dijo así, obvio, pero dijo más o menos eso. Bueno, y lo que no dijimos acá, pero porque lo dimos como obvio, era que Macri estaba involucrado en esta... Pero también Messi Panamá y también Papers. un ex funcionario acá. Sí. Y no lo él... no digas así aislado, porque queda como que Mauricio es el como que, malo. Como que le queremos caer solo a él. Claro, y hay un claro, montón de no, gente involucrada. Él es el presidente nada más, pero está el mejor jugador de fútbol del mundo y el ah. ex secretario privado. Y está intendente privado. de Lanús también. Por favor. No le quité mérito al intendente de Lanús. A Grindetti, que todos acordaron quién Darío era Grindetti. fuera de Lanús por esto y eh, bueno no, no sé nada más hay que es, me encanta porque es como un, un trending topic y ahora todos manejamos conceptos como offshore mosa fonseca consorcio Ay, de investigadores paraíso fiscal paraíso panamá lo eh, que caiga laura alonso y que haga un ruido estrepitoso <risa> cuando caiga y sus anteojos se rompan en, en dicha caída habrá en tenido que elaborar la eh, ¿Miguel del cel con todo este quilombo? Miguel Delcel se ha prendido fuego sí, en este sí, momento. Sí. Porque además el, el, el argumento, te mandamos a Panamá que no pasa sí, nada. Sí, que no pasa la, nada la, la, le Panamá. cae en el Panamá Papers. Panamá Papers. La paja que le hubiera dado. Debía estar consumiendo cocaína en su mansión y de repente hay un escándalo che, internacional Miguel. en tres cuadras de tu casa. Tuvo que salir en CNN disfrazado de la <ríe> Tota. <ríe> era una mentira. Che, era mentira, mentira. qué... Um, ¿Qué nombre raro que tiene la segunda sociedad que creó Mauricio Macri que apareció? ¿Cómo ¿Lo sabe? vieron? Ay, yo no lo tengo acá. Una es Field Trending o, o... Pero otra es... De la que se habla poco, la otra. Ah, salió eso en Página 12. Que había una que, que es la que él no es más presidente, pero hay otra la que él sí sigue claro, estando. Claro, sí, es, esa tiene un nombre particular, lo estoy buscando en este momento. Te esperamos, te esperamos. Podemos hablar de otras cosas. No, va a ser difícil, va a ser difícil. Bueno, eh, seguramente va a ser el tema del, del año eh, este Panama papers está muy explicado ¿Entraron a la página de Panama papers no. no, parece linda, ¿no? Es linda, es linda Es como mucho más linda que la de Wikileaks Que era muy difícil encontrar las cosas Y bueno, buenos dibujitos Papelón Michetti homenajeó a un veterano de guerra que no estuvo en Malvinas Siguen los papelones, diría Cuatro tweets, cuatro tweets, una foto y una desmentida. Desde Puerto Madryn dieron forma a otro papelón para la Casa Rosada. En esta oportunidad involucra a gabi Michetti, quien el sábado dio a conocer su reunión con un veterano de guerra a quien le habría escrito una carta durante su adolescencia en 1982. No. Gaby Michetti le escribió una carta a un soldado. A, él, a un soldado, en ese momento no era veterano. La historia que la vicepresidenta publicó en las redes sociales se viralizó, se viralizó. Se viralizó. Con más de 30.000 reproducciones, siendo compartido por más de 11.000 personas que la vieron emocionarse junto a Quique. Que no era el abuelo El abuelo porno. Porno. Soft porn. <risa> Cuidado porque se cruzan, se cruzan las cosas de eh. Que también se viralizó. Se viralizó. Sí, sí, sí. La... Le, le abortaron la carrera, Quique, porque era una, una estrella porno. Sí, sí. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Una y había ido Malvinas encima. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le ha sido esa historia? Era el, el, el abuelo del joven que votaba por primera vez en la propaganda del de sí, actor porno. En el aniversario de Malvinas quiero compartirles una historia increíble. ¡Qué bronca! Posteo Gavin Mitch. Durante la me encanta el chiste de Michetti y Michota. Me parece que fun funciona perfecto. ¿Michota? ¿Cuál es la diferencia entre Michetti Decirlo porque no lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia entre Michetti y Michota que uno se para y el otro no? Ah, no. ¡Qué fuerte, Manuel! ¡Qué fuerte! Pero Qué me fuerte. parece que tiene... Con cuenta liviendal lo estás diciendo. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué es Michota? Sí. Esta. Se ríe Rodo. <risa> Se ríe Rodo, está todo permitido. Hacelo de vuelta, hacelo de vuelta. Contáselo Rodo de vuelta. Perdón, ya son más de las 10, ¿no? <risa> no, todavía no. Ah, no, porque nuestro programa va hasta la... Perdón, me copé. Bueno, eh, es bueno en el sentido que... Dale, dale. Tiene lógica pe Tiene, como, tiene sí, potencia, sí, sí, tiene, tiene, eh, eh, potencia. tiene sentido está histórico bien, está bien. Sigo con el posteo de gabi Mitch Durante la guerra yo tenía 17 años En ese momento escribí y mandé una carta A un soldado en Malvinas Hace poco conocí a Quique El soldado que recibió mi carta Durante la guerra y la guardó Todos estos años mm. Previsor Previsor y o oh, fotocopia Guillermo Huaricapán Huirca Pan Medio Mapuche Indígenas Presidente del centro Fue quien desmintió La versión presidencial presidencia ¿Cómo? ¿Del centro de qué? De excombatientes de Malvinas Ah, bien Concéntrate Tristán Concéntrate Atribuyéndola A la poca importancia Que este gobierno Da a la causa de Malvinas No, pero por eso Esa la cuestión la historia comenzó hace 34 años cuando en plena guerra de Malvinas desde el continente se enviaban escritos en apoyo a los soldados Michetti hizo eso básicamente cuando, cuando Para... podía caminar Michetti escribió una carta claro, sí y la, la envió con los pies de hecho cosa que no puede hacer y, pero la envió sin remitente y después lo, el ejército decidía a quién, se la, a quién se la mandaba así fue como llegó a mano de Quique Córdoba un chófer de turismo profesional que en ese momento era soldado y que la pasado le mostró el escrito a una docente lo que no dijo porque nunca tuvo un archipiélago, sino que cumplió servicio en el regimiento de infantería bueno. de Sarmiento 52, como panadero <risa> nunca fue un soldado alguien lo tiene que hacer no va a pasar alguien la guerra que estuvo que fue un cañoncito bien Tristán gracias, gracias, gracias. gracias por terminar la noticia, Excelente. te dan un fuerte esfuerzo la versión presidential ¿no? <risa> ¿quién? Uriquipán <risa> ¿quién es? <risa> No, quiero decir que estaba leyendo bajo una fuerte presión porque había gente tentada en el estudio. Bueno, la cosa es que Michetti flasheó una historia eh, que, que tenía un desenlace lastimoso. Sí, flasheó el soldado y era un panadero. <risa> <Desastre>. <risa> Vamos con Divididos. Miente el after hour en nuestro común denominador de la mentira. Rey de la velocidad no deja nada sin probar Te ofrece todo La sabe en lugar Arma en cualquier lugar Rey de la velocidad Amanece en sociedad Van cuatro sin dor Quien no me come va. Oh, so yeah. En capi, vital. Nueva vista horizontal, siempre a punto de explotar. Dicen que no me hace mal, mister and ser agua. Mister and ser agua. Y esa si como un tranco, su cuerpo hágeme nada más. Sin planear, y de poderoso. Anoches en soledad Ya no hay moto ni poder Hoy yo por Caldícan Por los pasillos avanza el pago Contando historias de que Sa sé com dem trenco, su corpo llena de arpas. Me sentaña, no conocer lo que el puedas sin querer. Ya no hay brío para una son, un no ivar. Sin gante sin dolor, amo que ¿Se acuerdan del tercer mond al mediodía? Bueno, fracasó. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Tuita, tuita, tuita, tuita, tuita, Twitter. Radionauta FM. Radionauta.com.ar.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 Ilustrado por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade ¡Qué bonito es <risa> Taller de poesía en el Olga Vásquez Todos los jueves a las 20 horas Lectura de autores Escritura Y lectura de poemas propios Coordina Pablo Pesco Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. En Radio Nauta está sucediendo Le tercer mon. Eh, Goyeneche y Tarantino Tarantino y Goyeneche Les manda un gran abrazo en este nuevo comienzo Los amamos Los queremos muchos Y muchas y les deseamos mucha mer En esta quinta temporada Cuarta idea Quinta, quinta. mira ah, bueno. Besis Besitos le, le, le, se, pon, pon, pon. El programa que se escucha en los talleres clandestinos de Julián Aguada. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, El Mundo de Trivi. ¿El Mundo de Trivi, en serio? Sí, buena 35 en toda la República Argentina. Casi me trago, chico. una 35! Pero bueno, es el primer programa. Está bien, son peculiaridades. ¡Hola, Trivi! Programa. Hola. Estaba bailando Trivi con la cortina. Le gustó mucho a Cuey. Sí, y gustó. estaba danzando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí ahí andamos. Recién bajé de la cumbancha volante. Recién llego del Caribe. <risa> Traigo un montón de data para ustedes. ¡Qué bien! Eh, Nicolás Trivi es nuestro columnista sobre... Temas varios y geografía. Temas varios variopintos. <risa> eh, geografía y política mundial. Pero además es nuestro amuleto de la suerte porque es el que engalana el primer programa desde la primera temporada. Cada primer programa de cada temporada, ve a buscarlo y ahí encontrarás a Trivi. Es nuestro Ricardo Darín, como decimos siempre, así como Susana Jiménez invitaba a Ricardo Darín. Invitaba, digo, porque parece que no tiene más este programa este año, ¿puede ser? Creo que no, por suerte. Eh, y Nicolás Trivi también, él siempre que sea el, pr el primer programa al va a estar y es medio una cábala, según sus propias palabras. Algo así, para mí siempre es un honor venir y obviamente que el primer programa es eh, como los estrenos, uno está eléctrico y, y, y está emocionado. Tenemos que tratar de... Y más con lo que viene pasando... Hay tanto para charlar. Creo que por primera vez en mucho tiempo nos pasa que pasó lo de Panama Papers el domingo y nosotros estrenamos el martes. Algo sí. increíble porque lo, lo que nos viene pasando es, pasan un montón de cosas y nosotros no estamos al aire o lo que claro. de hecho... Sí, hablamos de la FIFA y eh, ¿qué fue qué era lo que había? Renunció, renunció Blatter, Blatter. Blatter. Mientras terminábamos el programa, renunció Blatter. Nos Arrible. pasó con las inundaciones. Han muerto varios líderes mundiales. Antes de arrancar el programa, sí, sí, sí marzo, en febrero. Esta vez tuvimos suerte. Esta vez tuvimos suerte porque toda la historieta de los Panama Papers, aparentemente lo que vienen diciendo, estuvieron amasando, guardándose esta historia. Hace como un año que tenían la información. Mordiéndose el labio. Tal cual. Qué difícil tal, no contárselo lo... a nadie, ¿no? Sí. Con, aparte los periodistas, que son un gallinero. Ni hablar. Y bueno Y ahí estaba la especulación de que... Supuestamente entre la Bueno, estamos hablando de los Panama Papers, ¿no? De esto se va a tratar la columna, aclarémosle a la gente, por favor. Ahí voy a poner favor. Panama Papers con hashtag. Porque... Dale. Para aparecer los, en el mundo. Los papeles de Panamá. Esa podría ser la, la, la traducción que enganchas en Space, el doblaje, un viernes, una y media de la mañana, los papeles de Panamá. Trivi también lo voy a poner con hashtag. Ya ahí no sé cómo saldría en el ranking de, de tendencias. Eh, bueno, el, la historieta esta, ¿no? Aparecieron los papeles de Panamá el domingo Medio, medio Nisman, aparecieron ahí de repente sí 2,6 terabytes de información Es como mucho eh, y No entra en un mail no ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2,6 terabytes, terabytes Che, me mandaste el, el pendrive Porque claro. acá no tengo los papeles del Panamá Paper Son dos discos externos Claro tres Casi tres, tres de ya debe haber, ¿no hay discos de más de un tera? Sí, bueno, debe haber. Bueno, debe haber, pero sí, y un chorizo de esos lleno de cosas. Que aparentemente le llegó a un diario alemán, el Sokundrung, no Zeitung, sé cuánto. No sé qué, Zeitung, sí, porque no, todos no se no llaman lo a así. Pronunciar. Y después eso lo, este diario lo, lo um, compartió con el consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sí mm. en el que nuestro querido país estaba representado nada más que, ni nada menos que por La Nación y Canal 13. Sí. Entonces, ahí tenían una cama. Ahí está la especulación de que por qué tenían esta información hace tanto tiempo, sobre todo sobre nuestro querido presidente y, y se la guardaron, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si de, de, es más, ahora este muchacho Alconada Montan, simpático él, eh, salió a decir que una primera fecha que habían pautado para a nivel internacional para tirar esta toda esta información era el 15 de noviembre. Ay, que bien nos hubiera venido, no te puedo creer. Eh, sí, capaz te la que hay un puntito. La noticia, mira, la noticia sobre la rosca del PJ no sería noticia hoy. Claro. Yo creo que lo querían poquito el Conadamón porque había bardeado a la editorial contra la a favor de los genocidas, ¿viste? Bueno, y pero dijeron que no, que en realidad no no, no hubiera sido ético de parte de ellos difundirlo cuando no, a nivel internacional no estaba todo, bueno, no importa, historieta... Cuando jamás hubieran utilizado una noticia con fines políticos, che, nunca, es nunca. ¿Dijiste? Y la nata anduvo por Mosac Fonseca, Mossack, la Lion. visitó bueno, puede ser. Ya van empezó, creo que va esta esto recién empieza, es la punta del ovillo de colores de lana. <risa> eh... me gustaría estudiar bellas artes para empezar a decirle a la sede eh la sede Moza Fonseca. <risa> es un chiste para, para platense <risa> universitario, pero ¿Dónde cursamos? ¿Dónde cursamos? <risa> en en, en Moza Fonseca. Seca. Podríamos ir a vender pan relleno en la puerta y ponerle Lleno de dinero. el pan de Mossack Fonseca. Bueno, eh, la cuestión es que estos muchachos reciben la información de un informante secreto que se pidió que lo autodenominen como John Doe. Qué bien John Doe en inglés es como que digan Juan de los Palotes o Magoya. Digamos. ¿Usted quién es que nos trae esta información? Eh, Juan de los Palotes. Bueno, Ay, okay, gracias Lo cual hace que sea todo muy raro. ¿sí? Concretamente los, los Panama Papers son 40 años de documentos de un estudio de abogados que llamamos Mossack Fonseca justamente, donde los tipos se dedicaban Son a man Saul Claro, manejarle la eh guita o asesorar a gente que necesitaba crear eh, fundaciones y empresas offshore y toda esa historita para mover plata de un lado a otro, ¿sí? Y eso tiene que ver con el fenómeno de los paraísos fiscales que estaría bueno detenerse un segundo en discutir eso que sería un paraíso fiscal. ¿A qué se le llama paraíso fiscal? Es un territorio que generalmente puede ser un estado nacional, pero no necesariamente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados dentro oh. de, de, que funcionan como paraíso. Florida. Florida, eh, Delaware es el más conocido, que es un Las Vegas es, no es un estado. Eh, el estado Nevada. <risa> Nevada. Bueno, claro. El más conocido es el estado de Delaware que queda en la costa este, es un chichón de tierra que no hay mucho, eh, pero que es funciona como como Paraíso fiscal, y eso es un rasgo común con muchos paraísos fiscales que están a lo largo del mundo, que son en general territorios pequeños donde mucho no hay para hacer más que legalmente meter guita ahí. ¿sí? Como las Uruguay. Islas Caimán. Las Islas Caimán. ¿Uruguay? A su manera Uruguay fue funcionó a nivel latinoamericano como un, como un lugar, no un paraíso fiscal, pero sí un purgatorio bastante agradable porque... Funciona todavía. Sí, ni hablar. Eh... Te estás atentadísimo, bancarias. te estás riendo muchísimo. de todo. No, Le causa el gracia el que el... Eh, Sí, no, no, un gran chiste. Un, gran, la bueno, eh... y... un limbo. Claro. La cuestión es... La, la, la, la clave de un paraíso fiscal es tener regímenes impositivos, regímenes impositivos distintos. Para el residente, para el tipo que vive ahí, que trabaja, que tiene una empresa, un comercio, un kiosco, y el tipo que viene de afuera. ¿sí? Esa es la, la clave. sí Para poder funcionar como un paraíso fiscal, es decir, poder atraer capitales que se queden eh, que tomen asiento ahí y que no básicamente no los molesten demasiado no cobren muchos impuestos y además gocen de ciertos secretismos ¿sí? entonces la cuestión de, lo, de los paraísos fiscales es que funcionan como grandes lavaderos de guitas el lugar que eh, los territorios que encontró capital negro digamos para poder blanquearse o para estar más o menos tranquilo y eh, Y bueno, entonces, sí que también, o sea, no, o sea, no solo habla de todo ese dinero que no que no se que no paga impuestos, sino justamente de la vinculación entre la guita negra, digamos, y la guita legal. Claro. O sea, que es parte de la misma gente, la misma plata. Y ni hablar que eh, es un fenómeno que no es secundario ni es un, una cosa claro. eh irrelevante o de menor proporción. A nivel global es mucha guita la que se maneja en este tipo de, hecho, de mecanismo, más. claro. Entonces es totalmente como ya central en la lógica de, de, del capital a nivel mundial no es una cosa no es una anomalía sí y lo interesante igual es pensar en qué lugares son paraísos fiscales sí o, o funcionan con algún tipo de, de, de, de, de mecanismo similar al de un paraíso fiscal el caso más conocido no es suiza que siempre se manejó después con un, un, una cuestión de neutralidad ¿no? y toda esa historieta y ¿sí? después andorra Eh, Liechtenstein, Mónaco son todos pequeños estados sí. eh, gobernados en general por monarquía de estatus dudoso sí. status, Tucumán podría no ser un paraíso grande. fiscal <risa> San Luis Yo creo que San, San, San Luis Dar, ahí está. San pinta Luis, mucho más bien. Tucumán es demasiada gente, mucho calor no, no, no. cambio vale. San Luis es como más tranqui y después muchos las Islas Caimán eh, países de la Micronesia como Naurú lugares así <risa> Eh, la isla de Man, que son muchos son enclaves neocoloniales. Me encanta la isla de Man. <risa> son en <cla> <risa> enclaves neocoloniales, son lugares ilditas perdidas que siguen claro. siendo parte de la Commonwealth o de la mm. eh, o del Imperio Británico o de alguna cosa así, o por ejemplo Panamá que en gran medida es un invento de los yanqui, ¿sí? Claro. Sabemos, ¿no? Panamá sí, es un... sí penín un pedazo ahí de, que quedaba de colombia que estuvo brevemente independizada pues volvió a ser de colombia y a fin del siglo XIX los yankees ahí lo manejaron y crearon un, un país que después lo, lo, lo manejaron a gusto y piacere el, le hicieron un canal exactamente lo, lo partieron al medio no, la de televisión y son países que tienen que buscar algo casero no como como que, es que su existencia es bastante artificial en realidad claro, claro. son sobre todo los países de de, de Oceanía son islitas que no realmente no son sustentables no, como países y no, no no es que producen algo no es que vive mucha cantidad de gente claro, o sea son Panamá la gente que fue dice que es súper ficcional o sea está lleno de hoteles medio vacíos sí, porque sí. también o sea todo ese capital también entra medio como capital inmobiliario muchas veces claro. o sea es la manera que tienen de yo me compré un Discman en Panamá mirá vos y qué tal te salió espectacular Nike sí. Philips mirá vos tuviste en Panamá Sí, en el, porque era como base operatoria de una línea aérea. Del ADE. De. Entonces es una escala. ¿En qué? Tiró, tiraron acá una perlita ochentosa de aquellas. Del ADE. De. No te compraste un Dixman. La empresa del Estado, el ADE. Líneas ah, aéreas del Estado. Pero él volaba al sur. Obvio, bueno. Es conocí. una distopía, una ucronía. Disculpame, Dixman. No Los chistes no se explican. No. Bueno, vale, seguí con, seguí con tu Dixman. Y Dix por Dix ahí. Me salió buenísimo. Sigue andando. <risa> sigue andando. Seguís usando Dixman. Lo... Te banco porque yo lo seguiré usando, pero se me rompió y ya me da vergüenza ir a arreglarlo. Lo golpeás contra la pared y sigue funcionando. O sea, no shock salta. resistant. Tiene como ocho... Me acuerdo que algunos tenían como dos, tres segundos nada más de shock resistant. El mío tenía ocho minutos. Buena. <risa> ¿Eso locuro. qué es? Crac. Ocho minutos Crac. de como un índice para medir cuánto aguanta en los golpes un gimnasio. Ah, la mierda. Paliciar por ocho minutos seguidos. ¿Qué ¿No tendrá cocaína quitada no eso? <risa> o sea que si se te caían andando en rollers no pasaba nada por 8 ya, minutos. Y te venía con un guantecito porque era para salir a correr. Uh, impresionante. Trivi, yo tengo muchísima plata. Sí. Yo soy presidente de un país, pero no importa cuál. Sí. ¿Por qué razón tendría que tener algún tipo de relación con Mossack Fonseca y yo con un paraíso fiscal? Porque, por ejemplo, vos sos eh, Bayer Al-Assad, el presidente de Siria, y sí. que es algo que, o sea, te estoy dando un ejemplo de los mu muchos que... De que los involucrados, involucrados en el Panama paper Y la ONU te sanciona económicamente que no podés eh, pedir plata para nada porque sos un sorete antidemocrático. Sí. Bueno, te y a través de una sociedad así podés hacer entrar plata y... Pasarte por el traste los, las sanciones de la ONU. Es una sociedad ejemplo. que se va a llamar... una empresa que se va a llamar Bayar al Claro, sí. Para no despertar sospechas. Claro, no, Que claro. no tiene relación con mi nombre. Cameguya, por ejemplo, un nombre <ríe> genial. Ese, no lo, no lo podíamos encontrar. Cameguya se va a llamar. Y yo... Cameguya no tiene nada que ver con... Ni con Mauricio Lacri, ni con Bayar Al-Azod. nadie. Y ni con es que Franco Macri. Va a ser... Porque yo... Porque Mossack Fonseca... Eh, Yo los voy a contratar y, y les voy a decir, muchachos, eh, ¿qué puedo hacer con esta eh, valija de plata? No, llévala a eh, Panamá, por ejemplo, o a las, a las, a las Islas Caimán, poneles el nombre que vos quieras de tu alfajor favorito y, y las dejas ahí, después la mueves total ahí te vos te dejan eh, que no declares la nómina de accionistas, que no declares eh, nada. Hablando de nombres maravillosos, vi... Yo no sé, porque ahora con Twitter y todo, vieron lo del el acto fallido. De sí, este nunca de, se sabe qué es verdad y qué no. Lo de, de del cel que apareció en la CNN que no se sabía si decir aposta o no la y torta. eso. Pero era obvio que no era aposta. Bueno, pero hubo, hubo un momento de zozobra que dudamos. Sí, eh, hubo unos cinco minutos que dudamos. Sí. Dudamos porque todos lo creímos posible. Claro, y eso, eso es ya cuestión. alcanza para decir que ya no fuimos al pasto desde hace bueno, años. Bueno, yo vi una empresa a cargo de Flavia Palmiero, que llamaba Green Wave Limited. Yo quiero producción, por favor, si me pueden chequear Flavia Palmiero. Flavia Palmiero entre los Panama Papers. Se llama Greenwave. No, no quiero poner las manos en el programa de esas empresas, la ola verde. La ola verde. Eh, porque por hay gente que es, es menor sí, sí. De... estamos tirando cosas muy viejas. Eh, yo quiero creer que eso es verdad Pero es muy probable que sea trucho pero bueno, Igual es que maravilloso Yo creo que podríamos dedicarnos a hacer una ronda De empresas que podrían tener Los famosos argentinos eh, Y saldrían cosas geniales Bueno, gente involucrada, así altos Nombres que han aparecido eh, El muchacho este Poroshenko, presidente de Ucrania El rey de Arabia Saudita El capo de eh, De los Emiratos Árabes El, el más capo de todos el, un tal Hinojosa, el principal contratista del gobierno de Peña Nieto en México. ¿Hinojosa? Sí, Armando, ah, hinojo? no sé cuánto, Hinojosa. <risa> eh, y eh, no sé cuánto, Gunalú son algo así, el muchacho, este primer ministro Islandia, que ese sí ya la está pasando mal con este tema. Lo rajaron, está, tomate el palo. Claro, sí, hubo protestas en Islandia, recuerda una sociedad bastante movilizada con en la época de las los quiebres de Goldman Sachs y todo eso se movilizaron mucho Correa. en contra de los rescates los ver, 50 milan... que son le claro. son tan muy organizados para un gobierno con <risa> con 3000 personas o sea ah. Nunca voy a olvidar cuando Tranqui, dimos la noticia de que la policía de Islandia había matado a su primera persona en toda su historia. Sí, su primer caso de gatillo fácil. <risa> Fue hace dos años. <risa> estaba re mal el policía. Sí, sí, sí, como asistente Pido, psicológico. Ahí, una ahí arrancó una rebelión en Islandia que claro. llevó ahora y derrocó al primer ministro. Bien, bueno, elito, este estaba hasta la manija. ¿viste? Le preguntaron al gordito este de Islandia qué onda en televisión en vivo y el tipo se puso muy mal. Mirá se vos. paró, empezó a temblar, medio como a no saber qué hacer. Quiso responder y se fue. ¿El presidente o el, el policía? El presidente. Ah, el presidente. Otra que me quiero ir de... ¿Lorencino era? Sí, sí. sí, sí. ¿Lorencino o Lorenzetti? Lorenzino. Lorenzino. Lorenzino. Bueno, otro que, que apareció, que está que no aparece el nombre de él, pero es al que todo el mundo le está tirando, es a nuestro camarada Vladimir Putin, ah. porque hay un tal Rolduín, que es eh, un músico, no sé si, quién es, un amigo personal de Putin, que aparece hasta la manija con con esos temas. Entonces ahora lo están le están dando con todo eh, porque bueno, lo lo quieren ensuciar a, al camarada Putin. Y fue más más piso que Macri. Y sí. Y sí. Puso un amigo, nos no, expuso al lo mismo. No, el Mauricio A ver, ¿alguien se sorprende igual de esto de de no, parte no, de Mauricio? No, no, Yo no, creo que No. Era bastante previsible. Yo pensaba que iba eh, iba a tardar más en saltar una ficha de este tipo, ¿no? Pero Este como... No, lo que salió a decir, eh, Malcorra, sí. basta, Tristán, no es ningún chiste. Eh, entre Michetti y Malcorra. Claro, no, no, no, no lo hagamos. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Michetti y Malcorra? <risa> bueno, salió a decir que era era un problema de Macri desde el momento en el que él estaba en el ámbito privado. Como si él hubiese dejado el ámbito privado y ahora está en el ámbito público, cuando, el, cosa el, que nunca para, fue así. Es para ahora como persona, como futbolista. Claro. ¿no? Al cual. No, lo lo, lo, lo doy la banguita, o sea, lo doy la banguita, No importa. Eh, mmm, Hablemos con... un segundito De que el cara de mosca muerta De Leonel Messi Está primero en la uh, lista también ella venía también sí, medio... ya venía, Viene con Bardo hace tiempo Gambeteándole al fisco sí. Permitirme usar este bueno. <risa> Este concepto que acabo de inventar para, para nadie mí... se le ocurrió ¿eh? no, no. No. Gambeteándole al fisco <risa> Es impresionante. impresionante A ver del ¿de España No Para mí el papá, para mí no tiene nada que ver. Bueno, ahí él hay una historia vida. de que el padre es un que tránsfuga, es el que le maneja la guita, pero papá. yo creo que el chabón, algo de involucrado personalmente, sí. no tiene 10 años. Y aparte, la guita la gana él y se la da el padre claro. para que el padre la lave, no el es ningún boludo. El ah, Lo defendés a Messi porque tiene cara de... Lo mismo dicen de Macri. Robot triste. No, claro, claro. Es un momento mal que nos pese... Pobre no Messi. Messi. Pobre. Claro. Le, le cae también a Macri Y allí no. lo terminás salvando Macri no, todo Messi mal. pobre, Macri no pobre bueno, Messi pobre Pobre persona Desdichado <risa> de, de de Desdichado de, sí, de alma dichado. Bueno, Trivi Cerré tu columna La estamos interrumpiendo sí, no, Y la otra especulación que, que hay Es sobre bueno quién banca este consorcio De periodistas que largó todo Qué barbaridad, qué sé yo Y si uno agarra, hay unos mapitas que andan dando vueltas, eh, pintados en rojo los países involucrados o de donde hay gente involucrada, ¿qué país falta que no está eh, atravesado por nada? Ya lo dijimos. ¿Estados Unidos? Sí, además de otros, ¿no? Además no, de no, Cuba, sé. por ejemplo. Claro, o Bolivia tampoco. <risa> pero no bueno. no nada, que lavar, mandó una remera a lavar a Panamá y se la, se la devolvieron. Eh, Fidel Castro manda su, su chaqueta de días a la... <risa> las Isla Caimán. Yo creo que hay una, una lavadora hermosa. Los Panamá Pencil. <risa> un, un sombrero Panamá pudieron mandar. Bueno, y entonces nada, la, la cuestión es que... que es sospechoso, es sospechoso. Que, sospechos. que los yanquis nunca les toca. Eh. Eh, sí, no, sí, porque to ellos no lavan dinero. En todas las operaciones de prensa siempre salen... Así que nada, un salen bajón. Salen Y qué sé yo, esto de los Panamá paper está bueno para que salte la ficha bien de de cómo es esta movida de, de los paraísos fiscales y, y, y que uno pueda laburar y resaltar fuerte que, que no es una cuestión accesoria, sino que es clave por cómo funciona el capitalismo financiarizado, donde eh, pasa todo por ahí y donde está metida la trata, la falopa, las armas, todas las cosas turbias de vida y por haber eh, pasan por ahí, entonces está bueno que salte a la ficha. ¿Qué sí, es ¿Qué, ¿Qué pasará acá en Argentina? No sé. No, y que también hay países como Suiza, por ejemplo, que es como el, el paraíso de la democracia, pero al mismo tiempo es el lugar donde se lava toda la guita que nadie sabe de dónde sale. Entonces, como esa doble cara también de, bueno... Somos el, el, el primer mundo, pero por otro lado, estamos Vivimos llenos de guita de muerto negra. Y no son inocuas las operaciones financieras de números que van y vienen, que nunca se transforman en plata, sino que tienen que ver con esos entramados que decís vos, Trivi. O sea, Exacto. hay quilombo atrás de esto. Ni hablar. ahí desde, desde ahí pasa la guita para financiar al ISIS, a, a todas esas movidas. Así que bueno, no es joda. Tenemos eh, para despedirte, y agradeciéndote que hayas participado nuevamente de la primera emisión de esta temporada de Letra Sermón. Un, un, una pequeña contienda. Sí, un chascarrillo, una, una cosa así media de, de, de que un poco revive la mística de lo que fue en algún momento el Piedra, Papel o Tijera, eh, el PPT, el también PPT, conocido como... El PPT, que si no recuerdo mal, Mac, eh, también lo inauguró en su momento sí, fue el primero no en jugar ser. al piedra, papel o tijera pero en este caso nos modernizamos un toque y vamos a jugar al tabú que vamos a encontrar eh, a contar perdón estoy trabada brevemente las reglas eh, la persona que juega tiene que tratar de que los demás adivinen una palabra en cuestión sí pero tiene prohibido decir ciertas cosas entonces ah. se vuelve más complejo de ir, ir tirando pistas para adivinar Tenemos un tiempo, en este caso Trivi va a tratar de que nosotros adivinemos y Le Tercer Mond va a tratar de adivinar y prometemos tratar de adivinar. A Trivi tendrá una tarjeta virtual en la cual aparece, en primer lugar, la palabra que el resto tendremos que adivinar y debajo de esa, las palabras que, eh, que no puede decir. ¿Esto es así? Es exactamente así y tiene un minuto para hacernos adivinar qué palabra es y si no, es un fracasado. Toca en comenzar por favor, Trivi. A la una, a la y a las tres. Empezó. A la miércoles. Bueno, se trata de un establecimiento en el que se Caballería. lleva... Caballería. No. Un establecimiento en el que se lleva adelante determinadas actividades. Una escuela. escuela. Parecido. Este... Instituto. Hospital. Sí. Instituto. Puta madre. Oh, ¿qué, qué rapidez. Seguí, seguí, seguí. Otra. Nos están Otra. echando igual. Uy, bueno... Eh mucha tranquilidad igual Trivi. Sí, sí no, estoy pensando. Tanto, <risa> <hay mucho tanto. risa> es una actividad eh, conmemorativa que se realiza en la calle, recuerdo, festival. Eh, Funeral recorrido, marcha, marcha. no Caravana. movilización. No es algo lúdico y carnaval, ah, maratón, no, una es algo que, que corre caminata. Para festejar <risa> donde tienen presencia cumpleaños. Eh, la, eh, las bandas eh ah eh, un, un, un una un pare, un, no, como donde están la, las bastoneras sí, Desfile Bueno, Bastonera. se había terminado el tiempo y esto se me... Estoy re colonizada, colonizada, colonizada? Pareid, tiré yo <risa> Es que es yankee. Hablemos de colonización <risa> Es yankee, es yankee pared, <risa> Era un pareid sí. <risa> Bueno, bueno eh, gracias, llegamos a David? las dos O hicimos una nomás dos, dos. Dentro del minuto ese hicimos dos ¿Cómo hicimos? hiciste vos? Ah, bueno, yo... Ah, yo gané. Tenés dos puntos. Yo hice dos puntos. Tenés dos pu sí, tenés Ahora, dos puntos. Ah, cuando tengamos otro columnista, vamos a ver cuánto saca. Ah, y vamos a humillar okay. a que saque menos. Igual cuando se juega entre dos equipos, Trivi sería parte de nuestro equipo. Obvio, sí, obvio. Sí, somos, sí. Parte del, eh, somos parte del mismo equipo. Estamos acá juntos ah, para construir quién, una nueva... O sea, que si logra, ganamos, ganamos, todos y se perdemos, perdemos todos. El desafío sería quién logra más puntos frente a los otros columnistas que parecen. Vale claro, claro. Volumen. Estamos armando una rivalidad entre columnistas. Ah, Qué bien. Bueno. No, Vamos llegó la hora, son las 21.58 sí. y pasó el primer programa de Tercer Month. Agradecemos muchísimo al staff que lo hizo posible, tanto a Nicolás Trivi como a Álvaro Bretal y a Santiago Abel, que está del otro lado grabando videitos en Snapchat como loco, que grabó como 10 en lo que va el programa. Y bueno, este fue nuestro primer programa del año, creo que salió bastante bien. Yo estoy muy conforme. Se pasó rápido igual, ¿no? Como que este es el momento en el que decimos, che, si ¿sí hacemos tres horas? En la noche pasa más rápido el tiempo, me parece que pasa por ahí. Bueno, nos gustó volver a la noche, ¿no? Nos gustó sí, volver a la nos noche encantó. y nos, gu nos gusta que suene Sandro. Eh, ¿Hay un brindis o no? ¿Cómo es? ¿Está temporada? ¿Me damos? Yo no voy a dar mi opinión, yo odio el brindis, así que no, no me preguntes a, a mí. Voy a brindar por los Panama Papers. No, ¿qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué sé yo? Pero lo dije ¿Que antes que vos. Yo voy a brindar por la empresa Kameguya Limiter. Ah, te robó en la cara. Me dejaron sin nada. Con las manos vacías voy a brindar por Guildo Insfrán. Y por la prima de Michetti no se puede brindar. Eh, nos despedimos haciendo las 22.00. Nos volvemos a escuchar. El próximo martes Atención, martes No ya jueves, ni tampoco al mediodía Sino martes de 20 a 22 Como todos los martes de aquí en adelante Por Radio Nauta FM 106.3 Este fue Letters Sermón Y así arrancamos el 2016, chau en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor, ay, el trígal. Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigar que si es mío tu trigar.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 Borra mi tiempo y esta vida Si sí yas mío tu trigar Si sí yas mío tu trigar Que si sí yas mío tu trigar Que si sí yas mío tu trigar